Buenas tardes a todos. Demos la, la bienvenida a la r e a de Gobernación. Como, como acordamos, como se acordó en, en una reunión anterior hace aproximadamente un mes, hablamos、eh, que, que en una fecha próxima tenemos una reunión de, de alto nivel con el Secretario de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Eh, primero, en este sentido, debo expresar una disculpa por parte de, de la señora procuradora, en virtud de que tuvo que atender a una comisión fuera de, ahí, se fuera de México. Sin embargo, está en esta mesa con nosotros la maestra Patricia Bugarín, su procuradora de investigación especializada en delincuencia organizada, quien, quien viene en su representación. Y también nos va a acompañar en un minuto más que, que estaba atendiendo otro asunto de urgencia el maestro José Cuitlahuac Salinas Martínez, coordinador de asesores de la señora procuradora. Yo para iniciar la, la sesión yo les pediría, como lo hemos hecho en otras sesiones similares, que se presenten la, las personas que se encuentran en la mesa. Iniciando por mí, que soy Felipe Zamora, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de aquí de la Secretaría de Gobernación, y empezaríamos por el lado del de licenciado López Villanueva. mi nombre es、eh, Juan López Villanueva y soy、eh, miembro de f u n d i c del、eh, Centro de Derechos Humanos de Pandelarios. Mi nombre es Jorge Verácegui González. Familiar de Antonio Verastey González y Antonio Jesús Verastey Escobero, desaparecidos el 24 de enero del 2009 en Parras de la Fuente, Coahuila, miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, p u n d e Ángeles López García, de León, Guanajuato, el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, integrante también de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos. Y en esta ocasión acompañando los procesos de desaparecidos y desaparecidas. Buenas tardes, soy Carlos Reynoso, soy titular de la unidad de gobierno aquí de la Secretaría de Gobernación. Señor Obispo. José Raúl Vera López, obispo de Saltillo, cuyo Centro Diocesano para los Derechos Humanos está asesorando a FUNDEC, la red la, con las familias de desaparecidos en Coahuila. Mi nombre es Lourdes Valdivia, vengo de León, Guanajuato, vengo de, de la Asociación de Derechos Humanos Victoria 10, vengo por mis familiares, que, bueno, vengo por las desapariciones de, de Zacatecas, ahí, ahí va mi hijo y mi esposo, José Diego Cordero Anguiano y Juan Diego Cordero Valdivia. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Morán, vengo de Guanajuato, mi hijo desapareció en Torreón, Coahuila y formo parte de FUNDEC. Muy、buenas tardes, su servidora Patricia Bugarín, su su Procuradora Delincuencia tardes, servidora de Investigación Especializada en delincuencia organizada de Organizada Patricia la PGR. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Blake, soy secretario de Gobernación en, en el Gobierno Federal.、Pues、muchas gracias. En, en los términos que, que hemos acordado con Juan López Villanueva, representante de todos ustedes, A, a, habrá un espacio para la presentación de lo que es FUNDEC, tres testimonios de víctimas y finalmente una intervención tanto de la Procuraduría como del señor Secretario de Gobernación. Yo le cedería la palabra a Juan para que me ayude a, a moderar la parte que corresponde a la intervención de FUNDEC.